7 minutos para las 3 de la tarde, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo la hora pulenta y es el momento de revivir lo que sucedió hace una semana en el Salón Puerredón, donde sí. vivimos el Festipulenta volumen 24. Sí, eh, costó mucho hacerlo porque iba a ser en el Zaguán, el Zaguán está en una situación de parate, no está clausurado como mucha gente piensa, sino que eh, eh, cerró por su propia decisión las puertas, entonces... Eh, por cuestiones internas, organizativas, de, mucho, de muchas cosas que hace que no pueda funcionar. Entonces tuvimos que cambiarlo, pero cuando lo quisimos cambiar, el salón estaba clausurado. Entonces hubo un momento en donde prácticamente no había forma de hacerlo, estaba el tema de los pasajes que había que sacarles a los chicos de Hablan. Bueno, tuvo un montón de ingeniería que hizo que todos esos meses previos fueran muy duros, bastante duros en cuanto a nivel organización, que costó bastante. Pero bueno, por suerte el, el, el, el salón abrió las puertas, nos recibió muy bien, ¿Mm? Y pudimos ver lo que es un festipulenta en el salón con todo lo que es el color del salón que ya viene de antes. O sea, ellos tienen ya un, una forma de hacer las cosas y... y, y... Un, un ambiente, un microclima que es propio y que se sumó a lo del self festipulente se generó como una especie de alquimia. Sí, hubo una convivencia entre dos ambientes, dos atmósferas que quedó muy... Que son afines. Sí, muy, que son afines, que son complementarias, pero que no son las mismas, y que quedó explicitado más que nada, y esto lo noté yo más que nada, en lo que fue la banda de sonido, lo que iba pasando el DJ, que estuvo pasando vinilos todo el fin de semana entre banda y banda. Eh, que lo que hacía era a, a, Dentro de lo que es la música Que suena generalmente en el salón Que es un recorte bastante amplio Pero un recorte en sí Hizo un... Recorte dentro del recorte Para seleccionar lo que mejor pegaba con el Festipulenta Entonces sonaba, sonó mucho punk Mucho post-punk, además cosas de New Wave Y quedando afuera otras cosas que suenan A veces en el salón que tienen que ver Que van más por el lado de, del Sky Y de ritmos que no tienen tanto que ver con el Festipulenta Y, y en, y en, en, en e, esa mezcla Fue muy buena y sirvió como de base Para que todas las bandas toquen eh, En ese clima tan festivo Y tan eh, particular Sí eh, Nos gustó mucho los, todos los shows Eh, las Armas Buenos Aires, abriendo con ese tema de Elvis, ¿no? Sí, sí. Cantado a lo Frank Sinatra. Sí, ¿no? a lo Miro. A lo Miro, ¿no? Pero bueno, tomando ese, ese, esa referencia me pareció. Yo sentí eso. Eh, hermoso show el de Miro, que es un viejo conocido del Festi, en su versión Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Eh, gran momento el de las armas. Después Sombrero, que bueno, ya habían tocado, y que la verdad que pegó muy bien. Eh, ellos van sumando diferentes... Eh, Capas, o no, no capas, sino van sumando diferentes este, retratos de lo que es el mundo de los desiertos eh, eh, en, esa, en ese cordón, en ese cordón montañoso que va desde Tierra del Fuego hasta, hasta Alaska, ¿no? Sí, una banda. Van tomando diferentes momentos de ese cordón montañoso. Una banda que, como bien me hacían notar en ese momento. Quedaría bien en cualquier festival del mundo. Sí. Vos los podés poner a tocar con Jan Thiersen y Juana Molina y quedan bien. Sí. Y los podés poner a tocar con Mastodon y Motorhead que, y quedan bien también. Sí. Eh, los podés poner a tocar con Mountain Gods sí. y quedan bien. Sí. O, eh, son una banda... Eh, Con un estilo muy particular Pero a la vez que suena universal Suena sí. algo que se puede disfrutar Aún no sabiendo absolutamente nada Ni de Ennio Morricone ni de Atualpa Yupanqui. Sí. Después pasando el sábado, después nombramos a las otras Me encantó la vuelta de Android y de Mariana sí, eh, muy eh, alto Los vi nivel, en muy buen muy nivel alto. Y lo que les dije, ellos ya eran buenos Ya tenían buenas canciones, ya tocaban bien Me parece que el plus que tienen ahora Es que están más relajados, lo disfrutan un poco más sí. Están menos presionados por, por, por ser buenos, que ya lo son Y lucen las canciones Y ese New Wave que, que ellos hacen no lo no, no hay acá bandas así. En el under, digamos, que nos gusta a nosotros, no hay. ellos lo, lo, Esa cosa lo humorística, festiva, sí, new a, wave, para bailar. Para bailar y con actitud pulenta, ¿no? Porque claro, el riesgo de todo eso es que te quedes en, en, en eso y seas un careta. Ellos le meten garra, le meten este cierta incorrección, le meten cierta alegría. Hay sí. cosas de Miguel Abuelo en, sí, en claro. Ezequiel. Y también de ¿no? Fe, y también de Moura. De los dos. Sí, de Maura por cierta amigüedad. Pero yo y lo veo algunas melodías también. Sí, sí, pero digo, en la, en la, en la interpretación. En el frontman de, de Sequiel, el, el cantante de, sí, de Android el Fondi. Sí. Eh, yo noto eh, cierto desparpajo. Este, que yo lo, lo, en el espíritu lo veo muy parecido al de Miguel Abuel. Sí, hay algo de eso. Eh, por más que estilísticamente no se parezca, digo, en el espíritu. Y después, gran acierto, gran maridaje con las bodas químicas, sí. que siempre dan un show bueno fue eh, exactamente así y ellos se sintieron muy bien tocando después de, de Androide Mariana así es. Eh, eh, yo los vi que los de Android miraban el show de las, las bodas químicas diciendo ah mira está buenísimo no, se sentían identificados eso estuvo muy bueno entre paréntesis me encantó eh, la generación de, de periodistas de los 90 de rock sí que estuvieron ahí, estuvieron ahí. muchos revolver eh, muchos suplementos sí estamos hablando de Fernando García que estuvo el, el, el sábado, que yo no llegué a ver, pero que estuvo tuiteando cosas interesantísimas sí. sobre el Festi con su estilo, su styling. También Alfredo Sainz, que es uno de los fundadores de la revista Revolver, que ya es un fan del Festi, nos tira ideas, viene, comenta, ahora él se dedica al periodi periodismo económico de la nación, pero eh, la rompe ahí, eh, en, eh, ha hecho grandes notas, aquellos que tengan las Revolver van a, van a aparecer sus, sus firmas, y él es uno de los que ha visto muchísimo a Don Cornelio en vivo, y bueno, ahora es, nada, viene... En su momento venía con los hijos en, en el Matienzo y ahora viene con la mujer, disfruta el feste y deporte ideas. Y obviamente también José Bellas que también participó de todo esto. También eh, eh, gente de Recuptiles como De Luchi, Santi De Luchi. Muchos periodistas ahí dando vueltas. La mayoría pagó su entrada, lo cual me parece increíble. Es lo que pasa. Es lo que, es lo que nosotros eh, propugnamos porque va para las bandas. Así que muy bien. Después, grandes cierres. El domingo, eh, el sábado, gran, un hermoso cierre Muy potente, los rusos, los rusos hijos de puta Tremendo, que están, eh, creo, yo los vengo viendo Casi desde que arrancaron sí. Siempre fueron una banda con mucha potencia Una banda con unas canciones tremendas Y con un vivo explosivo eh, Creo que ahora además a eso le sumaron Una prolijidad producto de eh, Horas de ensayo y de toque en vivo Que sumaron muchísimas a lo largo de los últimos dos años Que antes no tenían y que terminan De, de, de, de redondear La propuesta de ellos sí. Tan, A la explosión le sumaron Finesa Sí, y el cierre del Perro Diablo el viernes, que dieron un show más largo de lo habitual. Ellos se sintieron como que, no es la primera vez que cierran un festi, pero sí es la vez donde ellos realmente se comportaron como una banda histórica del festival y resumieron su carrera ¿eh? Eh, y generaron una fiesta ahí de las que saben hacer, pero con el con el, con el el agregado de que eran un festipulenta. Y tocaron una hora y media. Creo sí. que es el show más largo de la historia de los festipulentas <risa> Gracias a la gente del salón, que en ese sentido eh, se copó y no sí. hizo ningún problema. Y también a todas las bandas y a todos los que permitieron que el sí. festivulenta como siempre, eh, arrancara más o menos horario sí. y, y, y hubiera margen para eso. El perro pudo tocar lo que quiso, se sacó las ganas de todo. La gente se sacó las ganas de sí, perro claro. tenía. Hay eh, que decir que tocaron mucho porque la gente le iba pidiendo los temas. No, es que no bajó ni un segundo. Nunca, nunca bajaron. Ni un segundo. Y todo esto para co coronar... Con la doble fecha de ganan por la espalda, que a oh, mí me encantó. Tremendo. L dos fechas distintas. Como los bautizó Fernando García, los Montevideo Dors. Montevideo Dors, buenísimo. Un capo. Es cierto, los vimos muy contentos. Eh, compartimos todo un fin de semana con ellos. Fuimos a comer una pizza, eh, fuimos a, al que que, obviamente. Fuimos, fuimos a comer a, a, la, a la parrilla, a la querencia. Es, con, esa es una cábala. ¿Con qué? Hemos ido ahí, con buenos muchachos, con la hermana menor, con Carmen San Diego, ¿Con quién más? con los buenos muchachos con la hermana menor con Carmen de Sandiego con los problems no con los problems sí. con Perroski no sé si fuimos también no fuimos a otra con Perroski sí fuimos sí. con otra y con los chicos de Biche de Bolita fuimos a otro lado también ah, pero bueno sí. Sí. sí así que todas cosas muy lindas vivimos un fin de semana muy yo vi el, por ejemplo el partido Tevez versus Messi lo vi con ellos en el hostel sí. Una, un saludo al hostel del Cacerón de Palermo la casona de Palermo ahí sí, en enfrente del salón que nos trató también Y eh, dos muy buenos shows. El primero, ellos estaban un poquito, eh, después de tres años sin tocar en, la, en el festipulenta, estaban un poquito más ansiosos, Igual fue un buen show con muchos, varios himnos de la, de la época primera, originaria, primitiva. Y el segundo ya directamente fiesta, ¿no? Con una versión, con una eh, interpretación de Macumba, eh, el, el tema. Que fue clave. Igual no, el y, calor en el pecho. y, y Sí, el, el a ver, el primer día estuvo basado más en el disco nuevo, en Sangre y en cosas clásicas. Sí. Y el segundo día estuvo basado más, más en, en Macumba, en Macumba sí. eh, que pegó más en el público porque Sangre es demasiado nuevo. Todavía no, no, no se conocen los temas. En cambio, Macumba eh, es el disco que todos los fanáticos de Hablan por la Espalda se conocen de principio a fin. Entonces creo que por eso tal vez eh, movilizó un poco más. Y además ellos mismos lo dijeron, estuvieron... O si sea, el primer día dieron un muy buen show, estuvieron en 8 puntos el segundo día ajustaron y estuvieron en 10 fue uno de esos shows sí. de Hablan por la Espalda eh, que hacen altura a la leyenda de Hablan por la Espalda que estoy están a la altura de la leyenda de Hablan por la Espalda eh, todos los que estuvimos ahí privilegiadísimos de verlo, sí. estuvieron en un nivel muy muy alto estoy de acuerdo Bueno, hablando de ellos entonces nos cerramos este, este comentario del Me Festi parece muy bien. con un tema que no es el que estamos pasando siempre, que es himno del incendio, sino otro un tema más baladesco sí. potente Así de ellos, es. ¿no? De sangre. Vamos a escuchar entonces Hablan por la Espalda haciendo Puede Ser y en segundos volvemos con más en la hora pulenta.